San Carlos, Colonia orquiza GONET y el Casco Urbano serán sede esta semana de la campaña de vacunación veterinaria que lleva adelante la municipalidad para garantizar la salud pública. Hasta el viernes de 2 de la tarde a 7 se encontrarán en la intersección de 32 y 137 en la delegación de San Carlos. Además, hoy a partir de las 9 de la mañana los profesionales arribarán hasta la Plaza Perón, ubicada en 25 y 60.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 los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de La Plata recibirán un bono de fin de año. Ayer, el gremio y las autoridades de la Casa de Estudios firmaron el acta de acuerdo no docente, donde se acordó el pago del abono, que se suma al monto de 22.000 pesos acordados por la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales y el Ministerio de Educación de la Nación. Desde el gremio, informaron que los trabajadores no docentes de la UNLP cobrarán un bono de 30.000 pesos en reconocimiento al compromiso en la construcción de una universidad, cada vez más pública y gratuita. Un servicio que informa más cerca. Buscan multar en comercios que no instalen cámaras de seguridad. El oficialismo en el Consejo Deliberante busca endurecer las sanciones para los comercios, boliches, bancos y supermercados que no cumplan con la ordenanza que los obliga a instalar cámaras de seguridad y a dejarlas funcionando las 24 horas con el objetivo de ser monitoreadas por el Centro de Monitoreo Municipal. El proyecto, que tomó Estado parlamentario en la última sesión, es impulsado por el presidente del Consejo Deliberante, Darío gandulia y modifica la ordenanza que rige desde 2018 y que obliga a la instalación de videocámaras de seguridad en el perímetro exterior a los comercios. La temperatura mínima para hoy en las regiones es de 11 grados y la máxima de 31. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región